Yo la, la parte que voy a exponer va a ser un poco economía y presupuesto y luego participación. Pues bueno, empezando con el apartado de economía, decir que, bueno, como todos ya sabemos, eh, el presupuesto es la, la herramienta fundamental de gestión municipal, que este año ha sido aprobada sin, sin ningún voto en contra y con la inclusión de casi la totalidad de, de las enmiendas. Entonces ya se ve que es otra, otra manera de, de hacer política. Decir que el presupuesto ha disminuido en un 3% respecto al presupuesto del del año pasado a pesar de la, de la bajada de ingresos pero aun así ante la crisis eh, desde el ayuntamiento se han activado varias varias actuaciones, no se han duplicado la dotación de recursos económicos a personas y familias desprotegidas a pesar de que algunos partidos políticos eh, pretendiera, pretendían recortar al máximo las ayudas sociales provisional, provisionalmente, se han reducido también los gastos de liberación del equipo de gobierno, se, han estableci se ha establecido un protocolo de asistencia a familias afectadas por desahucios, se ha abordado tanto el pago fraccionado como políticas de bonificaciones, se ha elaborado un reglamento de la mesa de empleo, dotando una partida importante para crear un semillero de empresas, programas de empleo, una feria de empleo, se han aumentado las dotaciones en el Departamento de Euskera y a pesar de que el presupuesto ordinario recoja un, un importe muy inferior al del año pasado en el capítulo de inversiones, atendiendo a muchas de las solicitudes que se han ido recogiendo en las asambleas de, de barrio, pues se han se ha intentado o se van a hacer inversiones en, en todos los barrios, ¿no? desde, desde la Rázaba, la Estareta, la Gardea, la Teorro. Y también se ha trabajado en, en otros aspectos, como la posibilidad de, de, de renovar el, el swing, hacer inversiones en las instalaciones deportivas, en los centros escolares... Entonces eh, a todas estas inversiones eh, se les va a poder hacer frente porque acabamos de eh, aprobar hace unos meses un presupuesto que asciende a 22.200.000 y, y aparte de eso eh, teníamos un remanente que finalizamos el, el año con 3.4 millones lejos de los 600.000 euros que, que recibimos en el cambio de legislatura. Y luego decir que el, que el ayuntamiento no tiene deuda alguna entonces pues pues eso también es eh, un dato importante. Y luego, en cuanto a la participación, eh, Bildu apuesta por un modelo participativo. Eh, ya se está, bueno, como ha adelantado Nerea, el, el modelo está cambiando y, y se acerca la posibilidad de poner en marcha unos presupuestos totalmente participativos, cosa que este año también se ha intentado a través de las eh, asambleas de barrio, pero todavía que fueran más participativos. Se han impulsado las asambleas de barrio aumentando su periodicidad y reforzando la información a los y a las vecinas. Se han reforzado, se han creado consejos sectoriales, el de fiestas, se ha creado consejo sectorial de, de empleo y demás. Además se está trabajando en la realización de un mapa de necesidades. Se ha creado una oficina de ideas con intención de impulsar la aportación vecinal y para ello se han hecho dos talleres ciudadanos, el de, el de urbanismo con dos sesiones y otro sobre participación con, con, tro, con tres sesiones. También se han hecho reuniones con los vecinos y las vecinas para tratar el tema de Arraño, en el caso de los vecinos del Arraño, también se han hecho reuniones con los y las vecinas del barrio de Ugarte, en Sagasti, para, para tratar sobre posibles mejoras en la convivencia durante las fiestas de Ugarte y así podríamos hacer un listado más largo de, de reuniones monográficas. Bildu también apuesta por la transparencia y la colaboración. Eh, se está publicando mes a mes la situación del estado de remanente en la página web. Están colgadas también las nóminas de, los do, de las dos personas liberadas y de las remuneraciones del conjunto de los corporativos. La grabación de los plenos también se cuelga pleno tras pleno. Los presupuestos de cada área también están en la página web. Y todo esto, bueno, decir que está a disposición de la ciudadanía. Y se han convocado unas 10 eh, juntas de portavoces, mientras que el PNV en la anterior legislatura solamente hizo cuatro se ha dado opción a todos los grupos a participar en la junta de gobierno local, se ha compartido la representación municipal en diferentes órganos como pueden ser las comisiones, los consejos eh, escolares. Y bueno, acabar diciendo que en definitiva no solo se han puesto medios a disposición de la ciudadanía para mantenerla informada y fomentar su participación, sino que también se hace lo propio con los y las concejalas. Algunos y algunas concejalas están preocupados porque esta nueva forma de gestionar el audio funciona cada día mejor, pero eh, se dedican a, a criticar sin fundamento. El resto ha entendido que la interlocución y el diálogo son mecanismos eficaces para que el audio avance. Esto es lo que significa gobernar desde la transparencia y el liderazgo compartido.